Ave María, ya tú sabes, por aquí por Alto Calibre Radio Show, nada más y nada menos que escuchando DJ Spirit Jr., ya tú sabes, la amenaza musical de uno de de aquí de nuestro calibre, todos los lunes, y miércoles y viene en vivo y en directo por aquí por Alto Calibre Radio Show, y bueno, y pasando al 787-2010, ya tú sabes, estamos en febrero, en mes del amor, directamente desde Puerto Rico, el chamaco Julio Voltio, dímelo Julio. Ya tú sabes, Dani, qué es lo que hay, blanco. Uh, estamos fuego, estamos en la vida ya, papi, qué es lo que hay. Pues ya tú sabes, bienvenido una vez más aquí a alto Cali Radio Show. Bueno, no sabíamos de ti desde la última canción tuya, así tuya como tal, desde remix con, con Daddy Yankee, la de Dímelo, mami. Dime, ¿qué te encuentras haciendo ahora? ¿Dónde habías estado todo ese tiempo? Ah, papi, ya tú sabes, aquí en el estudio, metiendo mano, papi, grabando el nuevo disco, el chamaco, que eso viene por ahí ya con el zoom, para que la gente se entere ¿tú sabes papi tirando para adelante grabando los de lo, brother. Lo... hoy sí que vamos a estar presentando lo que es enemigo oye verdad que je, oye a todo el mundo le ha gustado te digo que a todo el mundo le ha gustado porque se supone que la canción no saliera por internet pero ya tú sabes parece que alguien de tu compañía pues la soltó hacia el frente y pues ya tú sabes ya estaba todo el mundo pues posteando la canción y pues ya está en la internet Pero que nada, eso ya tú sabes, es bueno para el artista este, todo, Lo bueno de todo esto es que todo el mundo está comentando Bueno, de la canción, Voltio, que te pasaste Cuéntame esto, enemigo, ¿cómo se te ocurrió esto? Bueno, papi, eso fue Julio Voltio y Kendo no, Tú sabes, Kendo no tiró, me, me, me dijo Mara, Voltio, venga acá, checate esto que tengo Montale la lírica, que yo le tiro el coro, papi Y grabar ahí, papi, que soy es tuyo Y ya tú sabes, la tiramos bien al fuego Un tema diferente, brother, ¿eh? que, ¿cómo te digo? Que, que, que tú estás pasando por vuelta la de que no tiene peleas en la casa, que no tiene tu el matrimonio, sabes cómo es esto. Y de verdad, pues me fui a fuego, ¿viste? De verdad, te diré lo que, lo que pasa, lo que pasa en realidad, ¿tú me entiendes? Y en la vida real, Volteo, ¿cómo está la situación tuya entre tú y tu esposa? ¿Las cosas tan bien o, o, o a raíz de eso? Porque hiciste si la canción, ¿cómo están la, las cosas entre tú y tu mujer? No, papi, Hacho, yo y mi dueño estamos y la gorda estamos a fuego, papi, de verdad, estamos más unidos que nunca, brother. como es, pero lo que pasa es que Kendo me trajo esa, esa idea, yo dije mano pues esto hay que hacerlo porque todo pasa en ¿sabes? la mayoría de las casas, no entiende la mayoría de los matrimonios, los hogares, qué sé yo, y bien dicho estaba ahorita al principio de la canción. Es El servidor no sea solidarita con las expresiones vestidas en esta canción no fuego eso es así ya tú sabes así que el voltio preparando al chamaco óyeme este también tengo entendido que te encuentras ahora mismito en el estudio pero después de aquí supuestamente vas para otro estudio y es nada más y nada menos que a grabar ya tú sabes el remix con farruco de traerme a tu amiga cuéntame de eso eso es así papi vamos a tirar el, el remix con farruco eso ya viene por ahí eso es saliendo de aquí de, de, de, de sabana seca y al ladito y al ladito papi ya tú sabes a no meterle arriba y con farro pues un chamaquito que está sonando viste que es de nuevos ahora papi pero cara está montando bien duro de verdad una de las mejores voces que hay por ahí ahora mismo y de verdad pues como no colaborar con él viste que hay que, hay que echarle género para adelante papi y eso es lo que nos mantiene vivo Oye, y oyendo la canción esta de Enemigo, a lo último cuando llamas a te, dijo, el hombre que te dice, ¿te da cabida en su hogar o no te da cabida? <risa> me dijo que me fuera para acá de calle 13, para ir por poner <risa> <risa> Ya tú sabes, Julio Voltio por aquí, por Alto Caliño, el video show. Voltio ¿para cuando ya por lo menos tienes pautado este el disco del chamaco? Bueno, papi, este no hay una fecha cierta, viste, no una fecha estipulada, o no lo que hay es que Nos fuimos en verano, Pablo, y en verano hace calor y nos fuimos. Oye, y tremenda eh, no, no, cancioncita. No, acuerdo, tremenda cancioncita esta, porque tú sabes que todo el mundo ahora en el mes del amor, pues todo el mundo pues tira canciones románticas y tú te estás yendo, ya tú sabes, en contra la corriente, tirando una canción como enemigo, que es la que vamos a estar escuchando ahora y estrenando este, <ríe> ya tú sabes, la controversia. No, papi, tú sabes que Julio Voltio siempre dice lo que nadie se atreve a decir. Eso es lo que hay. <ríe> Oye, pues ya tú sabes, Voltio, te damos las gracias por estar aquí en Alto el Show una vez más. Ya tú sabes que tú tienes siempre a las puertas abiertas. Este, la gente de aquí de Tampa Bay de la Florida Esperen pronto aquí a volteo Ya tú sabes que vamos a estar compartiendo con él Que vamos a estar haciendo todas las negociaciones para traerlo Y nada, da tu número de contrataciones este, Voltio, la gente que te quieran contratar ¿A dónde se pueden comunicar? Ahora al 787-727-5158 O 787 727 5858. 58. Ya tú sabes, era para contratar a nada más y nada menos que al chamaco Julio Volti. Oye, contrátenlo ahora que no salió el disco, que lo pueden conseguir por un precio módico, porque cuando salga el disco ya tú sabes que los precios suben. <ríe> tú sabes cómo es. Oye, pues Bortio, ya tú sabes, te damos la gracias y presenta por aquí, ya tú sabes, lo que es el nuevo éxito tuyo, que es enemigo exclusivo aquí en Alto Calibre Radio Show. Exclusivo, Alto Calibre Radio Show. Primero que nadie, papi, Julio. Vivo en casa con mis enemigos Nunca conversamos si no hay discusión Un día de estos se matan, dicen los vecinos No entienden que en guerra se vive mejor Vivo en casa con mi enemigo, Nunca conversamos si no hay discusión Un día de estos se matan, dicen los vecinos No entienden que en guerra se vive mejor Yo no sé si gritarles un timbre normal A la hora de hablar, pero sé que le da Ese toque especial a la casa De una academia militar ¿Será que yo soy un descuidado? ¿O que ya se acuerda de morir? Será que siempre está llena la luna? Porque no me deja pasar ni una? Que se queja tras queja, la grama está alta Botar la basura, a veces me jarta Y me paro en tribuna A mí me respeto y me baja ese flow Vecinos alerta que comienza el show La cocina se ve en huelga por tres semanas yo mudo mi closet, sofá de la sala El fregadero es un vertedero Lleno de plato, luego cae la noche Y llamo a los muchachos y llego borracho Ella llama a las amigas y me hacen coro Yo voy al baño y no bajo el inodoro La guerra está en pie, yo le tiro a matar Pero siempre al final me gana Bocasien dos semanas, no hay nada de nada en la cama Vivo en casa con mi enemigo, nunca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 Yo te ni soy mago, pero los guiles soy yo quien los pago. Amenaza con la guardia por la 54, yo no la tocaría, mejor me voy por un rato. No rompo un plato y más privilegio que yo tienen al perro y el gato. Casi no tengo trabajo, no doy un tajo, todo no lo quiere a carcajo, me llevo quien me trajo. Si no se acaba este relajo, te juro más que me voy pa'l. Vivo en casa con mi enemigo, no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 Vesinos alerta, me bajo del carro y le tiro a la puerta Le grito en la cara, a mí no me importa, Igual a beberme todos los chavos en la renta Ella se agitó, me dijo dos o tres Yo la renté y me quito la gorra Y yo el reloj que le regalé La guerra está en pie, yo le tiro a matar Pero siempre al final me gana dos semanas, no hay nada de nada en la cama Cuando La guerra está en pie, yo le tiro a matar Pero siempre al final me gana dos semanas, no hay nada de nada en la cama Oye, este es Julio Bortio, el chamaco. Hay dos personas con las cuales tú no puedes joder. Con la que te hace la comida y con la que duerme contigo porque termina con el palo cerruchado. Uy, cuidado. Con y con el que nadie conoce. Ya tú sabes, Julio Bortio, el chamaco. Como quiera, estoy en la callojita. Y yo no a temblar la disco, ya tú sabes. Pero... Hello, me macho cabrón, a ver si me puedo quedar en tu casa. Diablo, está bien, está bien.